largo su currículum. La tenemos a Graciela Hernández en este momento en, en línea telefónica, así que ella nos va a estar contando muy bien que, de qué va esta, esta nueva actividad de la Cátedra Che Guevara. Así que la estoy saludando ya, ya. Graciela Hernández, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ustedes que están ahí en el piso, a, a todos quienes están escuchando, sí. Eh, este viernes estaré nuevamente en, en la cátedra del CHE y sí. en este caso sí, para presentar eh, un libro eh, que es un, una mezcla entre, digamos, investigación y extensión, Ajá. ¿no? Porque surgió a partir de un proyecto de extensión eh, que teníamos, es un proyecto de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Sur, sí. nosotros hacíamos eh, talleres de historia y producción de memoria y producción de texto en una escuela primaria eh, de adultos y adultas en un contexto eh, migratorio, en, eh, en una localidad a 100 kilómetros de Bahía Blanca, en Hilerio Azcazuy. Mira, y, sí, bien. Trabajamos varios años... Eh, en, en, ese, en ese taller, dos años en el taller, pero antes la autora del libro, Belén Bertoni, había estado trabajando ya en el lugar, porque ella estaba haciendo eh, su tesis doctoral sobre eh, las mujeres migrantes, la salud y el trabajo, uh -huh. y, y bueno, eh, un poco el libro este es un mostrar lo que hicimos en esos talleres de extensión, pero también un análisis de, eh, de aquello que estábamos observando es decir, no solamente hicimos la extensión que tenía que ver con propiciar la participación al menos en la escuela, la lectoescritura, a partir de las experiencias conocidas, más o menos desde una idea de, de la pedagogía de Pablo Freire, digamos, para decirlo en términos generales, sí. eh, sino que intentamos hacer eso y además lo analizamos en el libro eh, quienes integramos parte de, de ese proyecto. Estoy leyendo, Graciela, perdón. Eh, estoy leyendo que la matrícula de la escuela era mayoritariamente femenina y de mujeres migrantes llegadas de Bolivia y trabajadoras de la producción cebollera. ¿Es así? Sí, es así. Es decir, en general en las escuelas primarias de adultos y adultas, sí. en los primeros uh -huh. ciclos que es donde nosotros trabajamos, la mayoría del alumnado son mujeres. Claro. ¿Por qué, ¿Por qué será? Esto será? Porque no las han mandado a la escuela. Claro, justamente. Y Porque a veces los varones, que por decir no fueron a la escuela, pero salieron a trabajar sí. a, a otros lugares, por ejemplo, un taller mecánico, o en otros lugares fueron aprendiendo, por ejemplo, los rudimentos del manejo de los números. Uh -huh. eh, eh, o los mandaron un tiempo más a la escuela por ser varones y a las mujeres no. Claro. Es decir, esa es una razón. Y la otra razón es que las mujeres... Eh, hacen del hecho de ir a la escuela un hecho social uh -huh. cosa que a los varones les cuesta mucho sí. no es generalmente la... los varones son adultos en los en, perdón son alumnos en los ciclos más eh, en los últimos ciclos de la escuela primaria Y van a la escuela cuando necesitan una certificación de escolaridad primaria completa. Claro, ¿No? Claro. Y muchos, por ejemplo, para el carnet de conducir, eh, en el caso de Bahía Blanca, cuando se querían embarcar, Ajá, ¿no? Eh, claro. Se les pide el primario completo y lo hacen, pero lo hacen muy rápidamente. Sí. Pero nosotros estamos trabajando con gente que no solo está en la escuela, sino que, digamos, en, abro todas las comillas, pierde el tiempo haciendo un taller para eh, contar sus experiencias, para aprender a narrarlas, para ponerlas por escrito, eh, para vincularlas con algún texto literario. Ese tipo de actividades en general, con, eh, que son las que nosotros trabajamos, la mayoría son mujeres. Claro. ¿no? Que hacen de ir a la escuela un hecho social. Sí, sí. Por eso son con ellas las que trabajamos, ¿no? Tal cual, tal cual. Y bueno, y toda esta experiencia me imagino yo que sumamente interesante. Dado que la estás este transmitiendo a través de un libro, eh, dijiste que estuvieron trabajando dos años por allí en ese en esa escuela eh, durante la pandemia. No, antes no. de la pandemia. Ah, fue antes. No, empezamos. Sí, los talleres fueron entre el 17 y el 19, Ajá. pero Belén ya había estado yendo antes, o sea que lo hicimos porque yo he hecho en otros contextos he hecho talleres similares en Bahía Blanca, pero más que nada en un área de migración, en su momento que la migración más fuerte era desde Chile, en Bahía Blanca, eran migrantes chilenos, descendientes de inmigrantes chilenos, eh, y con y estudiando especialmente la presencia mapuche, o sea, este había sido mi, mi trabajo durante muchos años, y que también escribí un libro sobre ese tema que lo presenté también en la cátedra. Pero luego bueno, eh, Beren estaba haciendo su trabajo de campo en Azcazubi, y se encuentra con maestras preocupadas que querían escribir, no digo maestra, una maestra, pero que la conoce y se hace bastante amiga, que estaba preocupada por, por, eh, eh, esta, y estaba escribiendo un libro de lectura para uso en adultos, uh -huh. para que el libro hablara de experiencias que a la gente le fueran eh, amigables, relacionadas con su, con su vida y no con cosas que le fueran extrañas. Entonces estaba muy preocupada por hacer un libro que diera cuenta de la experiencia de la migración boliviana en en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y entonces cuando le dijimos si le parecía bien que nosotros hiciéramos un taller en esa área, eh, en esa zona, similares a lo que hemos hecho en Bahía Blanca, bueno, nos abrieron las puertas de la escuela y ahí fue que solicitamos, eh, lo pedimos como proyecto de extensión y bueno, lo concursamos, lo ganamos y así allí estuvimos yendo, ¿no? Sí, y sí. producto de eso, luego publicamos el libro en la editorial de la Universidad del Sur, de que es un libro de acceso libre y gratuito. Fantástico. Es decir, cualquiera lo puede descargar. Es un libro virtual. Digamos cómo se llama. Se llama Pensar las Prácticas. Pensar las Prácticas, perfecto. Sí, eh, entran ahí un libros online y pueden buscar el libro eh, Pensar las Prácticas, lo descargan eh, sin ningún tipo de costo. Fantástico. Buenísimo, Graciela. Me, sumamente interesante esto de, de profundizar en estas eh, realidades, ¿no?, que vos conocés muy bien, porque digo, vos tenés una, una larga trayectoria en la investigación sobre los pueblos originarios, ¿verdad? Sí, pero siempre estamos conociendo, claro, ¿no? Es claro, no cosa, Porque siempre. siempre estamos conociendo y hay realidades distintas y se mezclan ciertas realidades de los pueblos, de los pueblos originarios o indígenas con otras cuestiones que tienen uh -huh. que ver con las características de los procesos migratorios también se vinculan con eh, los nichos productivos, claro. es decir, cómo atraviesan a la gente, porque no es lo mismo venir de Bolivia, y yo ya había trabajado con las familias que se ubican en el cordón verde, más cercano a Bahía Blanca, eh, que producen eh, eh, verdura en general, ¿no? Eh, pero eso tiene unas características, incide sobre la vida de las mujeres, va de la familia, pero de las mujeres que era lo que a mí también me interesaba especialmente de una manera, y el trabajo en la producción cebollera implica de otra cosa, y entender todo eso, bueno, fue todo un desafío, y es una realidad que sigue cambiando, porque Bien. nos enteramos que después Bien. que nosotros dejamos de ir, han ocurrido muchas cosas que todavía nosotros, eh, si fuéramos, tendríamos que indagar todavía en muchas más cosas que antes no lo hicimos, Mira. ¿no? Porque estamos trabajando con mujeres que... Eh, no se da el caso como ocurre en otros cinturones hortícolas, que la gente vive, y la familia vive, eh, al lado del lugar donde trabaja. Si trabaja en el campo y vuelve a su casa, sí. eh, que, que está en las inmediaciones. En este caso estamos hablando de gente que vive en el pueblo, claro, que se, traslada. Eh, se organiza para trabajar, se mm -hmm. traslada todos los días para ir al campo, sí, se sí. traslada estacionalmente y vuelve a la noche... Eh, a su casa todos los días, eso implica que estas mujeres que nosotros teníamos en la escuela, que en la época de mayor trabajo en la cebolla no iban, por ejemplo, mm. es decir, parte de la escolaridad está muy pautada con lo, con lo productivo, claro. pero a la vez también entender la diversidad de trabajos que hacen las mujeres no y qué les significa eh, todo eso en su vida diaria y cómo se articula eso con digamos hasta el comercio nacional e internacional, porque gran parte de lo que ellos producen, ellas y ellos en ese caso todo se exporta, claro. va para Brasil, sí. eh, tenemos acá las, eh, los eh, galpones de empaque que son de, de brasileños, es decir, pensar qué significan estos nichos productivos en lugares, eh, digamos, en este caso, soy de la provincia de Buenos Aires, pequeños pueblos cómo han cambiado al cambiar, por ejemplo, el nicho, el, el, el, el, qué es lo que producen, ¿no? En este caso, cebolla. Mirá. Aunque producen también otras cosas, pero sí. básicamente están trabajando hacia un mercado inter, internacional que exporta cebolla, ¿sí? Sí, sí. sí. Eh, a, a, nada, aparte de todo esto, te quería preguntar si, si se conoce, vos tenés idea, supongo que sí, cuándo se produjo el mayor, este, la mayor migración... De la comunidad boliviana en nuestro país, ¿en qué década habrá sido? Mira, eh, yo lo que no he hecho un análisis de la migración, eh, pero en los últimos 30 años eh, comenzó cada vez de manera más sostenida la... y en este lugar, ahora sí, 20, 25 años por ahí, eh, que se estableció una cantidad de inmigrantes bolivianos, que eso también. Eh, va cambiando porque es una, es una migración muy dinámica. Uh -huh. eh, muchos de ellos, por ejemplo, estaban en el cinturón verde cercanos a Bahía Blanca, pero el río en un momento prácticamente se secó, que es sobre el sauce grande, eh, prácticamente se secó, entonces se trasladaron a otro lugar y la zona esa de Luro eh, y de, de eh, Azcazubi fue un gran atractivo eh, para que, que se, ubic se ubicaron allá, en esa zona. Otros van más hacia el sur Y en este momento, ya hace unos años, pero yo no he trabajado ni me he encontrado con esa migración y es muy fuerte el Luro, por ejemplo, la migración eh, paraguaya. Claro. Eh, ah, Pedro mirá. Luro en este momento sí. tiene una importantísima migración paraguaya uh -huh. y que también están trabajando en el área de la cebolla. Pero sí. no estaban en las Cazubes, por ejemplo, que es donde nosotros claro. eh, focalizamos porque era la escuela donde íbamos. Lo nuestro es un trabajo sumamente micro que damos cuenta de qué actividades hicimos en el aula, después cómo las interpretamos, qué hicimos fuera del aula, por ejemplo, y eso cómo se conecta desde, por ejemplo, eh, uno de los integrantes del proyecto no viajaba a Kasubi pero es docente en una escuela, eh, en un instituto terciario, eh, donde van eh, varios hijas e hijos de migrantes bolivianos. Uh -huh. no que Muchos de ellos no, no terminan la escolarización secundaria y por allí no van a la universidad o al menos, pero en este instituto hay una gran población y él hace un análisis de algunos casos, en este caso de discriminación hacia una estudiante eh, cuando hacía las prácticas por, por su origen. ¿no? Y él lo puede ver desde el instituto donde trabaja. No, es decir, tenemos como distintas miradas sí. de todo este proceso, tratándolo ver también de manera bastante eh, estructural, digamos, sí, cómo sí. se relacionan todas las partes. Este libro, Graciela, tiene una coautora, ¿verdad? Lo hiciste, Graciela sí. Hernández y, y, María, Belén y, Belén Bertoni. No y hemos, María Belén Bertoni. No la hemos María. Este, No la hemos este, nombrado todavía. No la hemos nombrado. Sí, sí. Yo hablaba de Belén, sí. María Belén. La Belén que hablaba es María Belén Bertoni, la, la coactora del libro, que fue la que primero empezó a ir a trabajar, al, digamos, la que hizo todos los contactos, porque Bien. ella estaba trabajando el tema de, de justamente el trabajo de las mujeres en la producción cebollera y más que nada las relaciones entre el, el, la, la salud, la enfermedad en este lugar porque digamos este tipo de trabajo ocasiona eh, particularidades eh, específicas, digamos de, de los, los problemas de salud eh, que tienen los migrantes que están todo el día en contacto con los agrotóxicos claro. y con trabajos tan duros, ¿no? Sí. Así que bueno, Belén desde ese lugar fue la que hizo el contacto este inicial con con la con la maestra y que fueron quienes nos invitaron para que fuéramos allí Y bueno, digamos, no hubiéramos tenido quizá esa entrada, claro, seguramente sí. que no al lugar, si sí. no hubiera sido, eh, fue absolutamente una, una gestión de María Belén, que juntas trabajamos luego armando el libro, pero luego ella es muy joven y ha tenido, tuvo un hijito y ahora está por nacer otro, lo cual no le permite por allí tener un tiempo para hacer este tipo de actividades y las bien, he tomado yo. bien. Pero bueno... Y sí a los talleres siempre, eh, siempre fuimos las dos. Después uh -huh. iban algunos otros integrantes, pero las que sostuvimos, el eh, estar durante dos años, cada 15 días y a veces, más veces, yendo a Casubi fuimos juntas haciendo los talleres. Para nosotras fue una experiencia que, que nos marcó, ¿no? Sí, sin duda. Estar eh, tanto tiempo, porque pasábamos todo el día en Casubi eh, Sí. Eh, la verdad que fue una, una experiencia y de a dos, Belén es antropóloga yo vengo de la historia pero estoy en el área de la antropología digamos, uh -huh. pero no es mi formación la antropología, Belén es antropóloga de, de formación así que bueno, fue una experiencia yo creo que eh, las dos aprendimos también sí, claro. eh, en ese trabajo y, sí. y bueno de... nada, digo que sin duda alguna que son muy enriquecedoras estas experiencias, ¿no? sin duda alguna eh, y sumamente interesante la temática, Graciela, así que vamos a recordar que esto tendrá lugar el viernes 12 de agosto, es de manera presencial, pero también es remota, a partir de las 20 horas, eh, pensar las prácticas es eh, el título del libro, y está entonces, como dijimos, en el salón del consejo directivo de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa y quienes no puedan asistir, acá hay un, un correo. Se ruega, soliciten el, el enlace a la dirección de correo electrónico cátedra del Che arroba gmail punto com. Así que presencial, pero también remota a la actividad a partir de las veinte en el viernes doce. Y estaremos allí acompañando la presentación, Graciela. Bueno, será un gusto. Yo viajaré a La Pampa para estar presente en esta oportunidad. Así que bueno, gracias por la nota. Les mando un, un gran abrazo y nos encontraremos el viernes. Entonces. Cómo, no, cómo no. Gracias a vos por estos eh, minutos en tu tiempo, mujer. Hasta pronto. Muchas gracias. Estábamos hablando...